Informamos que nuestro horario de atención es de 8 a 21 horas, ininterrumpidamente, de lunes a viernes. Sentimos no poder atenderle. Muchas gracias. Gracias por llamar. Gracias por llamar a Laboratorios Lili. Nuestro horario de atención de llamadas es de lunes a jueves de 8 a 17 horas y los viernes de 8 a 15 horas. Si es usted es un paciente y llama debido a una emergencia médica, por favor póngase en contacto inmediatamente con su médico. Si usted es un profesional sanitario y necesita información de alguno de nuestros medicamentos, puede visitar nuestra página web www.lily.es. Si desea comunicar una reacción adversa de un medicamento de Lili, por favor llame al 91 623 33 88. Si desea hablar para el servicio de vigilancia de Lili en Alcovendas, llame al 91 663 52 41. Gracias. Thank you for calling 900 Telecom office hours at 9.30am until 5.30pm Monday to Thursday and 9.30am until 5pm on Friday. There we go Enfarmación Ha cambiado de número. El servicio no está disponible en este momento. Buenas noches. Está llamando al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Le informamos que nuestro horario de atención telefónica es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche, ininterrumpidamente. Gracias por su llamada y disculpe las molestias. información y franqueo de secuencias SGO, pulse 1. Si es un técnico con pruebas conjuntas en central, pulse 2.